Escucha en vivo la Peña Transhumante por las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos este viernes a partir de las 9 de la noche.